y con él doscientos varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él trescientos varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él cincuenta varones. De los hijos de Elam, Gesaías, hijo de Atalías, y con él setenta varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él ochenta varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Geyel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Geyel, y Semaías, y con ellos 60 varones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 Y partimos del río Ahaba el doce del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Mehemoth, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Finés y con ellos Josabad hijo de Jesúa,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 los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios.